Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Y mañana? ¿Sí? ¿Seguro? Porque ahorita están, pero cuán grande y están... Uy, ¡Échenme al tigre! Pero mañana o pasado, ahí es donde... Uh, a ver si es cierto... Pues déjame decirte que Dios nos ha capacitado con alguien, con una persona, para que todos tus días sean como hoy. O sea, tú vienes aquí a la iglesia y tú te regocijas en la alabanza y en la convivencia con los hermanos y les ves las caras bonitas y ves que se bañaron, que no trae chinguiñas y ¡ay qué bonitos mis hermanos! y todo Y estás feliz. Pero de, de, de, de lunes a, a sábado estás padeciendo allá afuera y te enfrentas con tu jefe que te cae gordo, y, y te enfrentas con tu suegra que la amas tanto, y, y, y te enfrentas con un montón de situaciones y deudas y cosas que traes, y entonces como que te empiezas a desinflar. ¿No te ha pasado eso? Qué bueno que no les ha pasado eso. A mí sí me pasa, ¿eh? Qué bueno, gracias a Dios que no les pasa. Pero como que te empiezas a desinflar y empiezas a, a, a ya no estar tan gozoso. Y ya no empiezas a encontrar deleite en el Señor, en las cosas que estás haciendo. Y al contrario, lo empiezas a ver como es un, como un vía crucis, ¿no? Y cargas ahí tu cruz ay señor, está bien pesada, ¿no? Y llegas al domingo y ¡oh! como que sueltas todo. Pero yo te quiero hablar el día de hoy acerca de algo que el Señor nos ha dado. Y quiero que vayas a Juan 16. Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 7 al 15. Y a lo mejor ya lo has escuchado, este versículo, pero el día de hoy, o sea, quiero, quiero centrarme en esto. Dice Juan 16, del 7 al 15, dice, pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, y dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Si yo voy, os lo enviaré. Gracias, Señor, porque tenías el propósito de regresar al cielo. ¿Escuchaste eso? Gracias Señor Jesús, porque dentro de tu plan tenías el propósito de regresar al cielo. Y a lo mejor mucha gente dirá, no, pues es que yo prefiero que Jesús esté aquí. Sí, qué bueno, y Jesús está aquí. Pero él, desde este momento, él estaba viendo, ¿sabes qué? Les conviene, mis queridos, les conviene que yo me vaya. Es más, podía parafrasear, podría parafrasearlo y decir, quiero irme. Porque yo sé que si yo me voy, lo que les voy a mandar, lo que les voy a dejar, va a ser algo mejor. ¿Mejor que Jesús? Pues sí, les conviene que me vaya. Cuando alguien te dice te conviene, ¿qué quiere decir? Que vas a recibir algo, ¿no? Que vas a ganar algo que, que, que va a traer tal vez una satisfacción, o más dinero, o un mejor coche, o una mejor casa, o no sé, algo. Te, cuando dicen te conviene, ¿por qué te lo dicen? porque vas a obtener algo mejor que lo que tienes actualmente. Entonces, si Jesús les está diciendo aquí a todos, les conviene, y yo creo que los discípulos estaban agarrados ahí del, de, de, del manto de Jesús, y, y no te vayas, Señor, no te vayas, no, no nos dejes, ¿no? Casi, casi, arruar, arruar, no, no nos dejes, Señor, ¿no? Y el otro, espérense, les conviene que me vaya. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo de Dios ha sido dejado para nosotros como nuestro gran ayudador, como el gran consolador, como nuestro amigo, como nuestra guía. ¿No te gusta eso? Pero el Espíritu Santo no nada más es para cada domingo. El Espíritu Santo es para cada segundo de tu vida. Tienes que entender que Jesús sabía que para tu vida, para tu vida Lourdes, para tu vida Pepe, para tu vida Carlos, para tu vida Sócrates, para, para tu vida sabía que le convenía, que nos convenía tener el Espíritu Santo. Y, y continúo leyendo aquí dice y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia. O sea, ¿qué va a convencer al mundo de pecado? Tus hermosas palabras, tu bonita cara. ¿Qué va a convencer al mundo? El Espíritu Santo. Entonces, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice, en cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Gracias Dios, porque has juzgado al príncipe de este mundo. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no las podréis sobrellevar. O sea, imagínate, tantas cosas que Jesús les habló a sus discípulos y todavía les dice, y todavía hay muchísimo más, ¿eh? Sin embargo, ahorita no puedes llevar todas esas palabras y todo ese conocimiento. ¿Por qué? Porque les hacía falta la presencia del Espíritu Santo en ellos. A Pedro, a Juan, a, a bueno Pablo todavía no estaba ahí, pero a Jacobo, a todos los discípulos ahí, les hacía falta el Espíritu Santo para que pudieran sobrellevar todo esto. Pero en el 13 dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, o se está hablando del Espíritu Santo, Él los guiará a dónde? A toda la verdad. Pues no habrá, hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibiría de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando el Espíritu Santo te está dando alguna palabra, te está guiando, ¿de dónde lo está tomando? ¿De dónde lo está tomando a la luz de lo que hemos estado leyendo ahorita? De Jesús. ¿Y Jesús de dónde lo escucha? Del Padre. Entonces, si tú tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tienes al Hijo, tienes al Padre y tienes al Espíritu Santo. Tienes a Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto? Porque muchas veces, y pasa constantemente en la iglesia, hacemos a un lado al Espíritu Santo negamos la obra del Espíritu Santo, inclusive decimos que no es el tiempo del Espíritu Santo, decimos que los dones no son para ahorita, decimos que, que, que las manifestaciones del Espíritu Santo no son para ahorita, y ¿sabes qué? Son para ahorita. Porque si no fuera por la grande presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, créeme que como está el mundo y como se va a poner, no la podemos hacer. Si tú quieres enfrentar al mundo hoy en día, así como está, deja ya cómo se va a poner, como está hoy, tú quieres enfrentarlo por tus propias fuerzas, déjame decirte que te vas a angustiar, que te vas a llenar de temor, que no, la va, no vas a poder luchar, vas a, a lo mejor vas a poder luchar un poco, pero después te vas a cansar, y ¿qué nos pasa? Nos cansamos, ¿no? Entonces, el Señor ha proveído, Dios ha proveído que en ti y en mí viva la presencia del Espíritu Santo. Si tú te has fijado todos los temas, creo que desde diciembre estamos hablando del Espíritu Santo. No recuerdo, pero creo que sí desde diciembre estamos hablando del Espíritu Santo. Y Guillermo el otro día habló acerca de, de la alabanza y la adoración y de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué trae la alabanza y la adoración? Más presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Porque con la alabanza y la adoración, te abres, abres tu corazón a capa y espada con el Señor. ¿No? La música no nos mueve a eso. Si te pones a cantar una canción de Vicente Fernández o de no sé de quién, de esas que pegan así duro, ¿qué pasa con tu corazón? Se abre tu corazón a eso, ¿no? Y hasta se te escurre se te una lagrimita así, cómo duele, y tu corazón se abre. ¿Sabes que Jimi Hendrix, ¿Sí saben quién fue Jimi Hendrix? ¿No saben quién fue Jimi Hendrix? ¿Sí? ¿No saben? Por favor, ¿sabes de Timbiriche y no sabes de Jimi Hendrix? Es que no tocaba en Timbiriche Jimi Hendrix. Si hubiera tocado en Timbiriche, entonces ella sabría. A ver, dime los nombres de los integrantes de Timbirich. Ah, eso Timbiriche. Jimi Hendrix fue uno de los principales músicos guitarristas del de los setentas. Tremendo guitarrista. O sea, tremendo, o sea, tremendo. Tenía... Un don, un don mal aplicado, pero tenía un don. Tocó en Goodstock? ¿alguien ha escuchado de Goodstock? sí. Gracias por ese amén, sé que hay alguien de mi tiempo. <ríe> no te hagas Guillermo y Carlos, les traen el pelo largo, y amor y paz. Goodstock fue un concierto ahí en Estados Unidos, en un lugar, bueno, fue un degenere, pero demás. Pero Jimi Hendrix era un músico excepcional. ¿Y sabes qué dijo Jimi Hendrix? Dijo, la música es espiritual. Y la música te puede llevar arriba o abajo. Yo con la música puedo hacer que la gente subirle el ánimo, bajarle el ánimo y después los metes en un estado espiritual. Eso dijo una persona que no era cristiano, que era un músico tremendo. Entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Por, bueno, no sé por qué vuelvo al tema de la alabanza otra vez. Llega temprano a la alabanza, por favor. No sé ni por qué entré a Jimi Hendrix. Pero bueno, cuando estás en la alabanza y en la adoración, te llenas más, abres tu corazón, así ah, ya, ya, ya me acordé, abres tu corazón al Señor, no le estás abriendo a nadie más, no le estás abriendo a la persona que está a tu lado, ¿eh? sino es, es, un, es un momento en el cual estás adorando al Rey de Reyes, amando al Rey de Reyes, abriendo tu corazón. Si puedes cantar las canciones de Vicente Fernández si se abrió tu corazón, y, uy, ¿cómo no eres mía? ¿O ¿Cómo va esa canción? No sé. Qué lástima, no sé, ¿cómo va? Lástima que seas ajena y cantas un montón de cosas de ese tipo o sea, y, y, y estás cante y duro ahí, oh, y abres tu corazón a ese tipo de cosas. Cuando vienes a la alabanza y la adoración, abres tu corazón al Señor y ¿qué pasa? El Espíritu de Dios empieza a llenarte más y más y más y más y más y más y más porque estás abriendo tu corazón a Él. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. En otros domingos hemos visto la obra del Espíritu Santo en nosotros. Todo lo que trae, Espíritu de adopción, Espíritu de santidad, de oración. ¿Recuerdan todo eso? Pero hoy te quiero hablar, o sea, que, que en tu vida, algo práctico para tu vida, que necesitamos al Espíritu Santo para cada cosa que tú estás haciendo. Escúchame, ¿qué pensamientos dominan tu mente? ¿Son pensamientos de amor ¿O son pensamientos de odio? ¿Son pensamientos de decir mentira o hablar verdad? ¿Qué pensamientos son los que están rigiendo tu vida? ¿Sabes que cuando el Espíritu Santo viene con su poder a tu vida, empieza a tomar control de tu cuerpo y de tu mente? Y no quiere decir que estamos posesos, ¿eh? Porque luego, luego se puede entender. No, no, no. Es una obra en la cual el Espíritu Santo que mora en ti. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo mora en ti? Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mora en ti. O sea, aquí habita tu espí el Espíritu Santo. ¿sí? Entonces, pero una cosa es que esté ahí y otra cosa es que le dejes operar. ¿Sí, ¿Sí entiendes eso? Que lo puedes tener encerrado, ¿eh? o sea, sí moras en mí, pero no te dejo hacer nada. ¿Y por qué no dejamos que el Espíritu Santo haga una obra en nuestras vidas? Porque no estamos dispuestos a soltar cosas. Y entonces decimos, ¿sabes qué? Aquí no te metes aquí no te dejo. Y entonces, como sabemos que si nos metemos con el Espíritu de Dios, o sea, nos acercamos a Dios, tenemos que dejarnos llevar por Él para que Él quite y corte y queme y deshaga las obras del maligno en nuestras vidas. Entonces decimos, no, espérate, no te metas. Pero tú y yo, para vivir una vida conforme a lo que marca la palabra, necesitamos, como dice un versículo por ahí, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. ¿Y sabes qué? Para andar en el Espíritu, tú necesitas que el Espíritu Santo controle toda tu vida. Controle toda tu vida. Tus pensamientos, tu corazón, las intenciones, todo lo que tú estás haciendo. Oh, de, necesitas rendirlo al Espíritu Santo. Ahora, yo quiero nada más hacer una aclaración con esto. El Espíritu Santo no es ahí una fuerza ahí que anda, una energía que anda por ahí volando. No es una buena vibra. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Ay, qué bonito sentí, qué buena vibra de este lugar. No es eso, ¿eh? El Espíritu Santo es una persona. Y a lo mejor esto va a ser cortocircuito con lo que tú has pensado, pero el Espíritu Santo no es la palomita buena onda que dice ahí el... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí dice, ¿no? Palomita buena onda. No es una palomita buena onda. El Espíritu Santo puede tomar la forma que Él quiera, puede tomar forma de paloma, puede ser un viento, puede ser una llama, puede ser un torbellino de fuego, puede ser lo que Él quiera, porque es Dios. Pero aparte, el Espíritu Santo es una persona. Y como persona, tiene atributos de persona, que son atributos distintos al Hijo y al Padre. Porque es una persona. Yo me pregunto, ¿tú tienes los mismos atributos que yo? No, ¿verdad? No somos iguales. El Espíritu Santo es distinto al Padre y es distinto al Hijo. Es una persona. Y como persona tiene sentimientos, siente, dice la, la palabra que podemos entristecer al Espíritu Santo. Y es una, entristecerse es una característica de una persona, ¿no? ¿O no te hacen entristecido tú? Bueno, entonces, yo quiero decirte y aclarar que el Espíritu Santo es una persona y posee todos los atributos divinos de Dios. Él es una persona, Él razona, Él piensa, Él escoge, Él habla. En la palabra podemos ver cómo el Espíritu Santo agarraba y escogía a los apóstoles, los detenía para no ir a algún lado, los mandaba para otro lado, ¿sí o no? Entonces, eso no es una obra de una energía ahí que anda volando ahí nada más y que saca la antena para recibir más. No, no, no. El Espíritu Santo es una persona y como persona tú tienes que dirigirte al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, yo quiero ser lleno de ti. Espíritu Santo, yo quiero ser lleno de tu plenitud. Espíritu Santo, yo quiero ser lleno de tus dones. Tienes que pedírselo al Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque tú y yo necesitamos allá afuera el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Y cómo vas a obtener el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida? Pues relacionándote con Él. Y hoy es una invitación a que todos nosotros nos metamos más a relacionarnos con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la presencia de Dios en esta tierra. Entonces Jesús no está aquí, sí, sí está aquí, pero está a través del Espíritu Santo. Entonces el Padre no está aquí, sí está aquí, pero es a través del Espíritu Santo. Porque esa es su obra aquí en la tierra para nosotros. Por eso Jesús les dijo, les conviene que me vaya. Les conviene, a lo mejor los discípulos y a lo mejor tú hoy también estás viendo, pues no entiendo cuál es el beneficio. Escúchame, cuando tú entras en, en, en la dimensión de moverte en el poder del Espíritu Santo, grandes cosas empiezan a pasar en tu vida, primero en tu vida personal. Olvídate de tu compañero, de tu compañera, olvídate de tus hijos, olvídate del jefe, olvídate de la suegra, en ti empiezan a pasar cosas. ¿Por qué te siguen atormentando las cosas del pasado? Porque no te metes con, la, con el Espíritu Santo. Si te metieras con el Espíritu Santo, Él se encargaría de quitar, cortar, quemar todo lo que te estorba. No leímos al principio, Él me libró de todos mis temores. ¿Cómo va a librarnos de todos nuestros temores? A través de la obra del Espíritu Santo, obrando en nosotros. pero es que yo soy cristiano y ya acepté a Jesús, sí, sí, sí, y está bien, y eres sellado por el Espíritu Santo y tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero yo estoy hablando de cómo vives tu vida, en poder o estás recibiendo macanazos a cada rato, y hasta pareces punching back. ¿sí sabes lo que es un punching back? El que utilizan los boxeadores para pegar, o sea, ya hasta sirves así de punching bag para el diablo, espera, me voy a practicar, y te están dando, y te están dando. En vez de que tú tengas una vida de victoria y de poder, y que tú declares la palabra de Dios, y que tú te muevas en el poder del Espíritu Santo, nada más estás recibiendo los trancazos y aguantando. ¡Ay, esta es mi cruz! ¡No, esta no es la cruz! Dios nos ha llamado a una vida de victoria. Y de poder, pero de, ¿cómo de poder? Sí, de poder en su Espíritu. Escúchame, necesitamos creer que el Espíritu Santo tiene gran poder. ¿Escuchaste lo que dije? O sea, por eso no es palomita buena onda. Espérame, pero el Espíritu Santo es fuego, es, es pasión, es, es, es todo el poder de Dios. En tu vida. O sea, no, no sé si... No sé si estoy hablando muy arriba. Tienes que entender que el Espíritu Santo mora en ti y ese gran poder del Espíritu Santo está en ti. Está disponible de parte de Dios, ¿sabes para qué? Para ayudarte a triunfar en la vida. ¿Te gusta eso? ¿O te quieres quedar ahí de mediocre? Perdóname que te lo diga. Pero es tiempo que tú y yo nos levantemos en el poder del Espíritu Santo y dejemos de ser mediocres en todas las áreas de nuestra vida. En los negocios, en el trabajo, en nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué tenemos tantas broncas en nuestras relaciones interpersonales? Porque no dejamos que el poder del Espíritu Santo obre nuestras vidas y decimos, no, así soy yo y así me hicieron y así me voy a morir. Pues entonces así vas a seguir siendo y así te vas a morir. Pero qué tal cuando tú dices, oh, Espíritu Santo, yo me rindo a tus brazos. Que tu poder majestuoso, Señor, ese poder inmesurable tuyo, Señor, se derrame sobre mi vida y entonces cambia lo que se te dé la gana. Como dijo Mares. ¿Y qué le hizo? Le quitó el trabajo. <risa> ¡Gloria a Dios! Porque si era necesario, gracias a Dios, porque ahora tiene un mejor trabajo. Y a pesar de sus 15 años, tiene un mejor trabajo. Es la obra poderosa del Espíritu de Dios. Vámonos a Efesios. Efesios 1, 19. Efesios 1, 19. ¿Te quedó claro que el Espíritu Santo es una persona? Miren. Voy a, voy a repetir un modelo que utilicé en, la, en, la, en dando clase. Le voy a pedir a tres, a tres hombres que pasen aquí, por favor. Que sea, que sea, tres hombres que pasen aquí, por favor. Digo, no sé, si hubiera dicho mujeres ya hubieran pasado de volada. No les voy a hacer nada. Ese modelo lo, lo, lo utilicé dando clase. Entendemos que Dios es trino, ¿sí? El Dios en el que tú crees y en el que yo creo es tres personas, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo. Pero muchas veces, sí recíbelo, lleno del Espíritu Santo entendemos lo que es el Padre y entendemos lo que es el Hijo, ¿sí o no? Padre, porque todos a lo mejor tuvimos carencia del Padre. Y cuando encontramos el amor del Padre, ¡uh! nos abrazamos. O tal vez tuvimos buenos padres y entendemos bien lo que es el amor del Padre y nos abrazamos al Padre. ¿Dónde está el Padre? Aquí está el Padre. Y nos abrazamos al Padre y hoy nos agarramos de sus rodillas y sí, Padre Celestial, abrázame, tenme en tus rodillas. No me voy a sentar en tus rodillas, pero este, siéntate, si, siéntame en tus rodillas, Padre Celestial, y abrázame. Eso sí lo entendemos, ¿verdad? Y entendemos la obra del Hijo. Así quedó de después de la crucifixión. No es cierto. Pero entendemos la obra del Hijo, su sangre derramada por nosotros. El perdón de pecados, qué importante. Eso sí lo entendemos, ¿verdad? todos corremos a la sangre de Cristo para que seamos limpios. Y entendemos su sacrificio. Y entendemos que dejó la diestra del Padre, el trono de gloria, se hizo hombre y, de, y murió por nosotros. Lo entendemos eso, ¿verdad? Sí. Eso nos queda bien claro. ¿Y el Espíritu Santo qué onda? Ay, bajó como palomita buena onda. Y el Espíritu Santo no es una palomita buena onda, es una persona de la Trinidad. Sí, igual pudo haber bajado, como, así lo dije en la clase, pudo haber bajado con forma de buitre, como de águila, de oso, o de lo que él hubiera querido. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿O, o ustedes ven a Dios aquí así nada más? ¿Esto nada más? Tenemos que ver, tenemos que ver completamente lo que es Dios. Tres, personas. Entonces, Jesús vino, bajó, hizo su obra por nosotros y nos dijo, les conviene que me vaya. Él regresó al Padre y entonces regresó al Padre y le dijo al Espíritu Santo, please, ve con ellos, por favor. Y él, entonces el Espíritu Santo no ha dejado de estar ahí en la Trinidad, pero el Espíritu Santo viene con nosotros y nos empieza a llenar, y empieza a caminar con nosotros, y empieza a estar con nosotros, y empieza a andar y andar con nosotros cada día de mi vida, pero de repente agarras y dices, espérame Espíritu Santo, porque ya vi a aquella chica y me gustó, espérame tanto. Pero el Espíritu Santo está aquí y dice, no te puedo dejar porque fue enviado pero me pongo triste. Y entonces agarras y dices, bueno, perdón, Señor Jesús, caí en pecado, perdón, Señor, Padre de la gloria, perdóname, Señor Jesús. Y entonces el, el hijo dice, sí, te perdono. Padre, ve a este hombre a través del filtro de mi sangre. Sí, yo lo veo a través del filtro de tu sangre, hijo mío. Ok, sí, es perdonado. Y entonces Pero el Espíritu Santo aquí sigue. Y no lo podemos soltar. Está en nosotros, está vive en nosotros y entonces tenemos que entender esto que es una persona. Entonces, y, y, siéntate aquí por favor. Entonces hay veces que nosotros estamos aquí y oramos al Padre y el hijo y el Espíritu Santo. Bien, gracias. Es Dios. Y tenemos que honrar al Espíritu Santo también. ¿Y qué hemos, lo que hemos hecho a la iglesia? ¿Le hemos hecho a un lado? le hemos, ¿Hemos minimizado su poder? Te decimos, ¿sabes qué? Hoy no es tu tiempo. En esta iglesia no puedes operar. No, eso, esa manifestación no la puedes hacer. ¿Cómo, cómo crees? ¿Qué te pasa? Eso no es para este tiempo. ¿No decimos eso? Y si de repente una gente se emborracha por la llenura del Espíritu Santo, decimos, no, eso no es. Espíritu Santo, no puedes hacer eso, ¿eh? Y frenamos la obra del Espíritu Santo. Gracias, pueden pasar a sus lugares. Frenamos la obra del Espíritu Santo. ¿Te quedó claro que es una persona? Porque a veces no lo vemos así, ¿eh? Lo vemos como palomita buena onda. Y tenemos que entender que el poder del Espíritu Santo mora en nosotros y está disponible para ti, para mí, para que triunfemos. Vamos a Efesios 1, 19. Me encanta esto, me encanta, porque cada vez que leo del Espíritu Santo, eh, eh, eh, les estaba yo dando clase y les decía, voy a hablar de un amigo, de mi amigo el Espíritu Santo. El Jesús nuestro amigo también es mi amigo. Pero también tengo otro amigo que se llama Espíritu Santo y que está todo el tiempo conmigo. Ya tienen ahí Efesios 1.19 y dice, ¿Y cuál la inmesurable grandeza de su poder? A ver, tradúceme eso. La inmesurable grandeza de su poder. O sea, ¿se puede medir? No se puede medir la grandeza de su poder. Y dice, ¿y cuál la inmesurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿No te gusta eso? Pues mira, yo lo leo y lo leo esto y digo, wow, la inmesurable grandeza de su poder. Entonces, ¿por qué hijos estoy viviendo como estoy viviendo? ¿Por qué tengo esos problemas? ¿Por qué tengo esos celos? ¿Por qué tengo esas, esas, esas cosas así que, que no me dejan vivir con, bien? O sea, ¿por qué? A lo mejor digo mentiras, o robo, o, o estoy con pensamientos malos, ¿por qué? Aquí dice la inmesurable grandeza de su poder para conmigo, pásalo a primera persona, para conmigo que he creído. ¿Para qué queremos la inmesurable grandeza de su poder? para que tú y yo podamos vivir en victoria y entonces dejar, como dice la palabra, las cosas de niños y que crezcamos. Inmesurable grandeza de su poder. Dice, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Del dominio de su fuerza. ¿De qué te habla dominio de su fuerza? De que él tiene un dominio sobre ti. Dominio de su fuerza. ¿Quieres? que el Espíritu Santo obre en tu vida, suéltate a Él, ríndete a Él, haz que el Espíritu Santo tome control de tu alma, de tu mente, de tu cuerpo y de tu espíritu, para que ese dominio de su fuerza opere la inmesurable grandeza de su poder en ti. Y créeme, te voy a decir una cosa, créeme que el Espíritu de Dios nunca, nunca va a hacer algo que te dañe. Entonces no le tengas miedo, ríndete a Él. Y vas a ver los grandes cambios en tu vida, cambios que tú mismo no has podido hacer por tus propias fuerzas y has tomado decisiones y las has regado y te tropiezas una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque no tienes el poder inmesurable del Espíritu de Dios operando en tu vida. Y luego decimos, oh Dios, ¿por qué? Pues porque y el Espíritu Santo me dijo, yo, ve a Efesios. Ve a Efesios. Y por ahí te llega la voz del Espíritu Santo, ve a Efesios. Tú no. Mi guía diaria de lectura dice que hoy tengo que leer Génesis. Así que cállate, Espíritu Santo. Ve a Efesios. Dice, a la operación del dominio de su fuerza. Dice el 20, Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a la diestra a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuándo dice que le ejerció ese poder inmesurable y ese dominio de su fuerza? Cuando lo resucitó de entre los muertos. Y ahora nos vamos a Romanos 8.11, otro versículo preferido. Romanos 8, 11 dice, búscalo, me voy a esperar a que lo busques para que lo, lo, lo sigas ahí. Romanos 8.11 si ya lo tienes levanta tu mano ahora baja esa mano y levanta la otra levanta la otra y ahora levanta la otra ok, ya se me despertaron Romanos 8.11 dice si el Espíritu ¿cuál Espíritu? ¿Con qué está ahí? ¿Con minúsculo o mayúscula? Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De la energía por ahí perdida? ¿En las galaxias? No, está hablando de la tercera persona. Dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos, mora en dónde? En ti. Di, mora en mí. Cámbiale ahí, por en, en mora. Dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos, mora en mí, el que resucitó a Cristo entre los muertos, también dará vida a mi cuerpo mortal, mediante su Espíritu que mora en mí. Y eso abarca toda tu vida, abarca tu salud, abarca tu psique, ¿Sí? ¿Sí ¿Sí? tu mente, tus sentimientos, tu Espíritu, abarca todo lo que tú eres. Entonces, si nos regresamos a Efesios, dice, la inmesurable grandeza de su poder, el dominio de su fuerza cuando lo ejerció, cuando lo resucitó, y dice, si ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está en ti, también te da, va a dar a ti lo mismo. Y si pudo levantar a Jesús de los muertos, créeme, el Espíritu Santo no es un cóctel levanta muertos Es... La misma presencia de Dios operando en tu vida, levantándote para que tú camines como Hijo de Dios en esta tierra. Y entonces, cuando los demonios te vean venir, van a decir, ¡ay, ahí viene el Hijo de Dios! Lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes que el demonio no puede resistir la presencia de Dios? La presencia del Espíritu Santo no puede. ¿Y, y cómo nos ve el, el enemigo? ¿Cómo te ve? ¡Ah! Ahí vienen, ahí vienen. Escúchame, el enemigo tiene miedo de ti cuando te ve, o qué onda. O se jacta, o se ríe de ti. ¡Ah, mira, ahí viene el que dice que es hijo de Dios. El enemigo tiene que verte, decir, órale. Ahí viene Piru. ¿Y sabes qué? Lo peor del caso es que viene Piru y viene Lucy. O sea que si uno echa cuántos y dos, diez mil ya vayan siguiendo porque ahí vienen los dos. Ya, espérate, ya, ahí nos vamos, ahí muere, ahí nos vamos, ya. No pueden resistir la presencia de Dios. Ahora imagínate, son dos. Auméntale a Lourdes. Seguimos las matemáticas. Si, si dos echan a diez mil, tres cuántos echan? Cuánto? ¿Y, y más uno? A ver esos matemáticos. Más muchos? Bien muchos? O sea, a ver, a ver esos matemáticos, a ver rápido, rápido, porque si no se me duermen. A ver, uno más, cuánto más? Un millón. Otro más? Diez millones. Otro más? ¿Cuánto? ¿Cien millones? ¿Otro más? ¿Cuánto? ¿Un millón? Un billón. O sea, un billón. Un billón de demonios. ¿Y cuántos llevamos aquí? ¿Cuántos, cuántos llegamos? Uno, dos, tres, cuatro. Son seis. Imagínate que... O sea, imagínate que todos estuviéramos llenos de la presencia del Espíritu así saturados de la presencia del, Espíritu, deleitándonos en la presencia del Espíritu Santo en la presencia de Dios mira, López Mateo si pudiéramos verlo eh, espiritualmente estaría parado de los demonios queriéndose salir de aquí y no estar en este lugar así el tráfico, así órale maestro que están esos cuates avánzale avánzale, ¿no? ¿no te ha pasado en López Mateos? avánsale, pícale porque ahí están estos locos ahí en medio de la nada, aladorando y alabando a Dios, trayendo la presencia de Dios cada uno o sea, Puedes alcanzar. O sea, necesitamos el poder y la potencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, inmensurable grandeza de su poder Efesios 3.20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿cuántas cosas? 10, 20, 30, 50 un millón, ¿cuántas cosas?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 Efesios 1.19, regresate a Efesios, Efesios 1.19, la inmensurable grandeza de su poder, el dominio de su fuerza, y, el, y los romanos, el Espíritu que, que, que está en nosotros, es el mismo que resucitó a Jesús y vivifica nuestros cuerpos mortales. Entonces aquel, o sea, el Espíritu Santo que es poderoso para hacer todas las cosas más ¿no te gusta eso abundantemente? ¿Abundancia no te gusta? Y abundancia no es nada más es que tengas más lana, ¿eh? Y no estoy en contra de que tengamos más lana, pero no, normalmente como padecemos o cojeamos de eso inmediatamente oímos abundancia y pensamos entra password <risa> entra password ¿no? y queremos pegarle los 250 mil pesos, ¿no? Y estamos viendo el programa y decimos ay si yo me sacara los 250 000. no yo sabía las respuestas yo debería ir a ese concurso porque estamos pensando siempre en el dinero. Pégale al gordo, era antes, ¿no? En mis tiempos, pégale al gordo, ¿no? Dice, Él es poderoso para hacer, estoy parafraseando Efesios 3.20, y Él es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que tú puedas pedir. Escúchame, de lo que tú, ¿qué, qué, qué, qué le pides a Dios? Ay Dios, yo quiero un carrito nuevo, mira ese Mercedes, qué bonito está. El Audi TT, Señor. Oh, wow. Yo quiero el Audi TT. <risa> Sin embargo, el Señor sabe que a lo mejor el Audi TT no es lo que es para mí, porque si no, nada más tendría que llevar a mi esposa. Pero qué tal si el Señor me dice, este, ¿sabes qué? Te regalo una camioneta Mercedes Benz de esos de no sé cuántas plazas para que, puedan ir, que puedas ir con tus amigos y tus hermanos. Más abundantemente. Yo pienso en el TT y pienso en mi esposa nada más ahí, Y ni en mis hijos, porque ni siquiera entran en ese coche. Pero el Señor piensa más allá. Te lo heredo, hijo, te lo heredo. Vale. Que te vayas con tu novia. Yo pienso de limitado. Pensamos en abundancia y pensamos limitado. Sí. Pero el poder que opera en nosotros, opera más abundantemente de lo que podemos pedir. Y me encanta lo que sigue. De lo que podemos pensar. Me encanta ese versículo porque, ¿sabes que Ahí es donde nos gana el diablo a nosotros. ¿Tú crees que el Espíritu Santo puede hacer esa obra en ti y te puede cambiar? <risa> y te mete el pensamiento y tú dices, ¡ay, si no! ¿Cómo crees? Es palomita buena onda. Dice, más de lo que podemos pensar. ¿Sabes qué? Yo te invito hoy, y llévate eso también, no limites en tu pensamiento al Espíritu Santo. Es que yo pienso, es que a mí me enseñaron, es que así he vivido, y es que, y es que, y otra vez la esofrenia. Dice que es más poderoso, mucho más abundante de lo que pedimos o que pensamos. Y lo termina, me encanta cómo lo termina, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en nosotros? El poder del Espíritu Santo. Entonces tú necesitas el poder del Espíritu Santo operando en ti, porque es un poder que te capacita para hacer cambios. Escúchame, el poder del Espíritu Santo no nada más es para que te hagas rico y, y te saques la lotería. O que todos digan, ¡Ay, qué bonita cara! ¡Mira, qué, qué, qué, qué lindos caireles! No es para eso. Es para que te capacite para que tú puedas llevar a cabo lo que no puedes llevar a cabo para la gloria de su nombre el poder del Espíritu Santo es para que te potencialice los dones que Dios te ha dado a ti Dios te ha dado dones y virtudes unos cantan, otros escriben otros tienen habilidades administrativas otros 20 mil dones que tienes O que tienen aquí... ¿Sabes para qué es el Espíritu Santo? Para potencializar esos dones en ti. Es que yo no, no sé nada. Pues va a potencializar el que no sepas hacer nada. No, te va a dar dones. Mejor no digas que no sabes hacer nada. Porque menos vas a hacer. El poder del Espíritu Santo es poder para obrar, para hacer las cosas. Y ¿sabes que Nosotros, como Iglesia de Dios, tenemos ese poder porque nos ha sido dada, porque Jesús llegó y está sentado a la diestra del Padre y le dijo, Espíritu Santo, por favor, baja y está tú con ellos. Y nos has dado a la Iglesia ese poder, para que lo ejerzamos, pero ¿sabes qué? no lo queremos ejercer o lo limitamos o decimos no, no, no, no, y ¿sabes qué? Ese poder ha sido dado a ti y a mí, a la iglesia, en el nombre de Jesús. ¿Y sabes para qué es? Para que podamos vivir una vida triunfante hoy en día. Así que tú necesitas el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Y si no está obrando en tu vida, yo te invito a que hoy sea un, un tiempo de cambio en tu vida para que tú puedas empezar a experimentar la verdadera vida cristiana. Porque la, verdad, la vida cristiana no son reglas o no son, o sea, que perteneces aquí o allá o acuyá. La verdadera vida cristiana es la que se vive en el Espíritu. No importando si eres rojo, verde, amarillo o en donde estés. Es la vida que se vive en el Espíritu, siendo llenos de la de, de la plenitud del Espíritu Santo del poder de Dios operando en mi vida mira mi oración al Señor es Señor Padre de la Gloria yo te ruego en el nombre de Jesús que lleve, envíes a tu Espíritu cada vez más y más a mi vida y después clamo al Espíritu Santo le digo Espíritu Santo yo te pido en el nombre de Jesús lléname más mi vida Señor yo ya no quiero ser más Señor tú sabes con qué estoy peleando tú sabes con qué estoy conflictuado yo no lo puedo hacer Señor pero tú sí lo puedes hacer Espíritu Santo Entonces lléname a mí, Señor más, rompe quiebra con tu poder inmesurable que no se puede medir, Señor, con ese poder transfórmame a tu imagen. Oh Jesús. Yo quisiera que ese fuera tu clamor. Y mira, si ese fuera nuestro clamor cada día, oh mira, otra cosa sería. Otra cosa sería. Pero necesitamos soltarnos al poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es más grande que cualquier obstáculo que tú puedas tener o cualquier dificultad que tú puedas tener y si tú estás en el Espíritu entonces eres más grande que cualquier dificultad que puedas tener. Es que tú no conoces mi situación, Ay, es que tú no conoces cómo he sufrido. Yo no lo conozco, pero el Espíritu Santo sí. ¿Por qué no se le entregas ¿sí? a Y Espíritu Santo, tú conoces esta situación. Rómpela, la Señor, deshazla Señor, quiebrala Señor, pero que sea lo que tú quieras en mí. Por eso no avanzamos, por eso caemos en círculos y estamos atados en círculos y volvemos a caer porque necesitamos que en ese círculo que estamos entre el poder del Espíritu de Dios y ¡puff! deshaga ese círculo de iniquidad en el cual estamos cayendo y cayendo y cayendo. El poder del Espíritu Santo es para matarlo mosca <risa> ya tiene hasta el gorro las moscas escúchame bien por último ya el Espíritu Santo está aquí con un propósito definido y es ser tu amigo es ser tu ayudador es ser tu consolador es ser tu maestro es ser tu guía y que produzca en ti buenos frutos. ¿No te gusta eso? Yo te invito a que tengas una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque es el poder del Espíritu de Dios el que produce en ti una vida recta. Y hace que la palabra de Dios que tú escuchas se haga vida en ti y no sea letra muerta.